Población en 1895. El 65% de la población del territorio de Río Negro se encontraba establecida en los departamentos de Viedma y Coronel Pringles, como se puede visualizar en el primer gráfico de población. De las 2.435 personas ...que Residían en, en el departamento Coronel Pringles, 751 vivían en el distrito Adolfo Alsina, donde constituían una población netamente rural. El único centro urbano del departamento era el pueblo de Coronel Pringles, la capital y asiento de las autoridades. La población rural del distrito representaba el 31% del total departamental.